Madrugada esperando que ella volviera, estuve más de 82 horas sin vela, con la cara demacrada t a p a d a por las ojeras y la mirada envenenada. Preguntan qué pasó afuera. Voy a tener que hacerlo de alguna manera, me va a tocar ir contra el sentimiento, aunque me duela. Me va a tocar dejar los poderes que me desvelan y no puedo controlarme tanto por más que la quiera. Tengo que aprender a separar las puntas, yo ya no quiero responder preguntas. Les aviso que no hay chance cuando se le monta el lucas por la ruta, disfrutando el blanco de la cordillera. Salí para la calle en pito al lado y sin remera. Charlé con Gonzalito, luego saludé a Manuela. Y ahora te vine a dar clase de relajo en acapela. l ¿Qué se esperan esas perras? Me dejo con l o m í o y l e genero más empleo. 15 años que rapeo, disparándole a l o f e o Que no te traccione el tiempo como le pasó a Mateo. Hay m u c h o s que fantamean, pero nada yo les creo. Porque dicen ser la calle y en la calle y o los veo.、Uh. El tiempo pasa, unos siglos se abren y otros más se cierran. Como no tengo con quién hacer el amor, hago la guerra. Hoy el Pedro diplomático no vino, está de h u e l g a Protejo mi energía porque hay mucha gente mierda. Me parcho con mi alter ego. Yo tanto en lo que me hace falta. Que の場合は、私はパーカーの場合は、私はパーカーの場合は、私はパー e ーの場 n は、a はパーカーの場合は、私はパーカーの場 a l 私はパーカ n の場合は、私はパーカーの場 a l 私はパーカ e の場合は、私はパーカーの場合は、私はパーカーの場合 e 私はパーカーの場合は、私 a パーカーの場合は、私はパーカーの場合は、私はパーカーの場合は、私はパーカーの場合は、私はパーカーカーの場 e s 私はパー o cuando el mero mero cae. Si soy buena persona o si soy un g a n g s t a Pero a pesar que juego limpio Me gusta la trampa, me encanta Miro a mis panas ignorando su tren Y más me aferro a trabajar, a caminar y a comer bien Controlo mi ansiedad jugando a la play Y si me pongo depresivo Me acuerdo que tengo a James No voy a p a r i s ya ni salgo Con todo ese dinero en vacaciones me puedo pasear a Malmo No ando en consejos malos como dice el salmo Medito día y noche y sin el ribotril me calmo Es Corta y la vejez es larga, y la muerte es para siempre. Así que debo hacer que valga la pena cada tema, cada flow, cada poema, cada gota de mi sangre. でも、それは嗅覚です。そしいまして、